La Radio Puente Alto, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Alfonso Rojas Guerra. Temas importantes, temas que abrirán tu mente, temas que te invitan al debate, la reflexión y a la conversación en lo profundo contigo mismo. Bienvenido a tu programa La Verdad, una alternativa, con Claudio Alfonso Rojas Guerra. Claudio, adelante. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad una Alternativa, ahora ya casi de noche como cambia la cosa, ¿no? pero bueno, ve así eh, Bueno, no podemos de, eludir el tema del coronavirus pero no no vamos a hablar del, de las menudencias ni las cosas del, del día a día del dimedirete y esas cosas sino que lo vamos a mirar de un punto de vista distinto para reflexionar sobre el tema y para eso les quiero compartir un espectáculo una información que me mandaron hoy día me llegó, yo tengo conexiones eh, eh, afortunadamente me llega mucha información desde el extranjero me llegó de Italia una información muy interesante recordemos que Italia es el país más afectado con el coronavirus y entonces podríamos inferir de que algo así como lo que del relato de este breve que les voy a leer eh, podría llegar a pasarnos por eso es que se los quiero compartir un médico en Lombardía, Italia manifiesta comillas tienen las pesadillas más oscuras, imaginé que podría ver y vivir lo que está pasando aquí en nuestro hospital desde hace tres semanas. Parece una pesadilla, el río se está haciendo más y más grande. Al principio vinieron algunos, luego decenas y luego cientos, y ahora ya no somos médicos sino que nos hemos convertido en clasificadores en la cinta y decidimos quién vive y quien debe ser enviado a su casa a morir. Aunque todas estas personas han pagado impuestos italianos toda su vida. Hasta hace dos semanas yo y mis colegas éramos ateos. Era común porque somos médicos y aprendimos ciencia donde se enseña a excluir la presencia de Dios. Algunas veces me reí de mis padres yendo a la iglesia. Hace nueve días, un sacerdote de 75 años vino a nosotros. Hombre gentil, tenía problemas respiratorios, pero tenía una Biblia con él, y no se impresionó que les leyera a los moribundos que acababan cogiéndole la mano. Al estar todos los médicos cansados, desanimados, psicológicamente y físicamente terminados cuando teníamos tiempo íbamos a escucharlo ahora tenemos que admitir nosotros como humanos hemos alcanzado nuestros límites más lo no podemos hacer y cada día mueren más personas y estamos agotados ya tenemos dos colegas que han muerto y otros están parados nos dimos cuenta de que donde termina lo que el hombre puede hacer Necesitamos a Dios y nos comenzamos a preguntar cuando teníamos algunos minutos libres. Hablamos entre nosotros y no podemos creer que de los que antes éramos ateos feroces, hemos comenzado a creer y venido diariamente para encontrar nuestra paz, pidiéndole al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar a los enfermos. Ayer partió con mucha paz a la presencia de Dios en sacerdote de 75 años, que hasta hoy, a pesar de que tuvimos más de 120 muertos en tres semanas, aquí todos habíamos acabado destruidos, pero el anciano sacerdote logró por medio de la palabra y su fe, mostrándonos su amor y gentileza durante su estancia. Aquí traernos una paz que ya no esperábamos encontrar. Haya la luz de esperanza y salvación. El sacerdote se fue con el Señor y pronto lo seguiremos. No he estado en casa desde seis días desde hace seis días, no sé cuándo comí por última vez. Y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero dedicar mi último aliento en ayudar a los demás. Estoy feliz por la esperanza al haber conocido a Dios. Sirvo y oro por el, por el prójimo mientras estoy rodeado por el sufrimiento y la partida de mis semejantes pero al tener en nuestros corazones a Dios tenemos la esperanza de vida eterna esa es la percepción de un médico italiano que era ateo y que eh, por, por esa vivencia que tuvo al límite de la capacidad humana donde él vio la muerte de cerca y es, aunque ustedes no lo crean lo que más nos enseña de la vida es vivir y convivir al lado de la muerte porque es imposible no conmoverse cuando uno ve eh, las personas cuando dejan el cuerpo porque son distintas las experiencias que viven y todas esas experiencias tienen cosas en común y, y de verdad eh, son transformadoras y no son eh, repulsivas como podría pe eh, pensarse eh, en absoluto eh, Yo tengo la dicha de poder compartir hace 20, 21 años ya eh, con personas cercanas a la muerte eh, porque trabajo en un hogar de ancianos en eh, forma voluntaria y he aprendido más de la vida justamente estando en contacto con la muerte viendo a los moribundos viendo a personas que ven ángeles que ven a sus seres queridos que ven una serie de cosas y empiezan a hablar en forma diferente personas que ni siquiera han tenido la capacidad de hablar en fin, hay una serie de experiencias que son muy enriquecedoras entonces les quise compartir esto porque este médico ateo se dio cuenta que había algo más allá no porque por, no porque creía en el sacerdote, ni mucho menos sino que la fe del sacerdote puntualmente lo hizo ver que había algo más allá digamos y, y él lo palpó, lo vivió lo sintió a, a Dios se le siente, no se le ve en fin, y bueno, cada uno lo siente en forma particular y en el corazón ¿cierto? en lo profundo lo que me pasa a mí no es igual que lo que le va a pasar a usted o, o, a, o a, a su vecino, en fin pero todos de alguna manera eh, podemos sentir a Dios ¿me llegó la pregunta? ¿sí? La Por muy buenas noches, Claudio de parte de Juan dice, oiga, entonces lo que usted, según su opinión, lo que está pasando a nivel de la Tierra es que el planeta se está sacudiendo a nosotros como raza humana, pero según eso, lo que usted acaba de hablar, Dios elige a los buenos y a los malos, o todos tienen que morir por coronavirus, todos se ven afectados. ¿Qué está pasando realmente en el planeta? ¿Nos puede explicar, por favor? Eh, sí, si esa pregunta podríamos... Eh... El hacer el programa cierto con su con la respuesta porque de verdad es muy muy completa y muy compleja su pregunta pero sí con con, con mayor gusto se la contestamos querido doctor, porque a ustedes nos debemos eh, efectivamente pero lo que pasa es que dios no ve la muerte como una tragedia como la vemos nosotros porque nos han enseñado de que la muerte es un final que esa esa esas cuatro letras que en paz descanse que que eso es falso, eso no es real no es real nos, nos han hecho pensar de que con la muerte se acaba todo y eso es, es absolutamente falso no tendría sentido la vida si se terminara con la muerte, no tendría ningún sentido unos viven para gozar otros para tener mucho, otros para vivir enfermo otros para no tener nada y vivir solamente sufriendo entonces, si fuera así, Dios es un tirano y Dios no es un tirano entonces Dios se vale de los cuerpos porque Dios necesita se necesitan las almas las almas son eternas los cuerpos son pasajeros, son prestados entonces no le tengamos miedo a la muerte porque no se han inculcado el miedo a la muerte entonces no tenemos que tenerle miedo a la muerte porque la muerte no es terrible obviamente que eso no significa que nos vayamos a quitar la vida porque no es la idea no nos corresponde a nosotros quitarnos la vida lo que tenemos que hacer es cumplir lo que Dios nos ha pedido que es amar al prójimo como a sí mismo Ayudar al que tenemos al lado. Eso es lo que nos pide Dios. Ahora, lo que usted me dice, querido auditor, efectivamente estamos viviendo, es parte del proceso de purificación y, y creo que, si usted me permite, en, en un, un, unos minutos más le voy a contestar completa su pregunta porque justamente me voy a referir a ese tema. Entonces, eh, si me disculpa, querido auditor, sigo con, con la cronología que tenía del programa y voy a retomarla, y cuando lo retome, voy a aludirlo a usted. Así que espérenme un minuto, por favor. Bueno, eh, decir brevemente, queridos auditores, que ha habido muy poca transparencia respecto de la información del gobierno. A, a, a ustedes, si se han dado el trabajo de mirar cómo evoluciona la curva, de la enfermedad en todos los países que han estado a disposición, la pueden buscar en internet, es impresionante y sin embargo Chile tiene una curva particular. Los seis primeros días que empezaron a morir, moría uno diario. Después los dos días siguientes morían dos diarios. Y después se saltaron a cuatro. La verdad es que no está siendo transparente el gobierno con la información. Yo personalmente, como les dije la semana pasada, recibí la información de que habían seis muertos en la clínica de Por, las esconde por coronavirus y no están en ninguna cifra ni en ninguna estadística eh, la presidenta del colegio médico también está muy disconforme con la falta de transparencia del gobierno ahora hay unas cosas que les quiero comentar rápidamente eh, hay un un remedio que están tratando de de eh, sacar adelante en la universidad de concepción que no es un anticuerpo exactamente el anticuerpo es es un es una como le podría decir es como lo contrario a para algo que envuelve al virus y, y lo y lo lía digamos de alguna manera y eso lo produce en forma natural el organismo y así se producen la vacunas con los anticuerpos del virus todavía hay no se ha logrado producir un anticuerpo ni una vacuna porque el virus este virus que muchos dicen que ha sido producido por los chinos, otros por dice que lo produjeron norteamericanos. Bueno, norteamericanos hansos absolutamente sobrepasado. Los chinos lo han superado pero de una manera muy especial porque ellos tomaron un remedio cubano que hace otra cosa, que no es, no, no es un anticuerpo, pero sí es un interferón el interferón tiene la capacidad de evitar que el virus se replique. No puede evitar que la persona se contamine. Pero si el virus no se replica, el virus queda ahí estacionado. Y ese remedio, a pesar de la gran cantidad de, de contagiados que hay en China, que son 84.000, que es el cuarto o quinto país en, en, con más contagiados en este momento, primero Estados Unidos, segundo eh, Italia, tercero España... Cuarto, China, perdón, y quinto, Francia. Ese es el orden. Pero eh, les decía que el, el interferón no es una vacuna, es un remedio que están que no lo han querido tomar los norteamericanos porque viene de China y porque viene de Cuba. Eh, pero sí los chinos, y por eso que tienen a, a esa gran cantidad de contagiados tienen un número bajo de muertos que son 3.500 aproximadamente y, y si ustedes comparan con, por ejemplo, con España que tiene poco más de 80, casi 90.000, tiene casi 10.000 muertos, Italia que tiene eh, 90.000 contagiados, tiene más de 10.000 muertos como 12.000 ya, entonces eh, y Estados Unidos, no sé qué cantidad de muertos va a tener, pero los científicos dicen que van a proyectar más de 300.000 muertos en Estados Unidos esas son las, las, las proyecciones que tienen y lo dicen incluso las autoridades o sea no se lo mandan a decir con nadie prepárense que vamos a hacer vamos vamos van a haber como 300.000 muertos no, no están demasiado preocupados para eso entonces el gobierno ha negado ha, de, ha descalificado digamos un los dichos de expertos de la Universidad de Concepción Que dicen que hace cuatro años Están trabajando en un interferón Y que para hacerlo masivo necesitan Un pequeño apoyo económico El, el gobierno a través de su ministro Dijo que lo descalificó completamente Que eso no, no servía eh, Me parece que No es Lo más adecuado el Dijo el ministro A ver Para que en esta lista de cara a la Facultad de Ciencias biológicas la doctora Soraya Gutiérrez, puntualizó que el interferón es una proteína que se encuentra en forma natural en el sistema inmune de seres humanos y animales que se utiliza en la industria farmacéutica hace alrededor de 30 años para el tratamiento de diversas patologías virales. Por lo tanto, claro que la investigación desarrollada por la Universidad de Concepción lleva cerca de 4 años y apunta a desarrollar una partícula antiviral que actúe ante cualquier tipo de infección viral. Por lo tanto no es un desarrollo que se ha hecho haya hecho particularmente para la contingencia y eso es lo que le molesta al gobierno que piensa que estaban haciendo algo para la contingencia y responde el ministro nosotros vamos a escuchar una cantidad de fantasías y de ofertas de negocios y de soluciones vinculados a posibilidades de andar mejor o de prevenir el coronavirus por las cuales hay que tener mucho cuidado de esa manera el ministro mañalis quitó la rerelevancia al desarrollo de esta entidad ahora el decía eh, decía que este antiviral no es un anticuerpo, sino que es una manera de contener la infección. O sea, no podemos evitar que el contagio, este virus es altamente contagioso, pero si ustedes miran estadísticamente, la cantidad de muertos que hay no es demasiado alta. O sea, por decir algo, de una, una, una cifra aproximada es como un un 5 y un 8% en los distintos países la cantidad de fallecidos a partir de los contagiados o sea, de un, de 100 contagiados no es entre 5 y 8 mueren y que son normalmente las personas de más edad y las personas que tienen eh, cuando son más jóvenes que tienen alguna enfermedad asociada entonces eh, no es altamente vir, eh, virulento ¿no? ya eh, no es terriblemente patógeno pero sí es altamente contagioso entonces eh, lo que tenemos que hacer es proteger especialmente a las personas de más de 60 años para arriba sobre todo de más de 70 años que son la, la población más delicada los más delicados porque son los más sensibles y más posible de que sean que fallezcan por el coronavirus pero, Para redondear la idea del coronavirus, y que tiene relación con la pregunta de nuestro auditor que recién nos hizo, que fue muy interesante por lo demás, tenemos un mensaje de los seres de los arcángeles de Adoniesis, que dice, atentos, es un mensaje reciente, los proyectos del sumo Dios se cumplirán todos, ninguno excluido ha comenzado la purificación del planeta tierra, la emergencia en curso que ha golpeado a gran parte del género humano del occidente y del oriente está en fase descendente, los potentes del mundo presas del miedo, pero esto es sólo el principio, ahora la respuesta a lo que miles de millones de personas se están viendo obligadas a vivir, está en manos de los ciudadanos de la humanidad y de los hombres de poder que gobiernan el mundo. Nuestra pregunta es, ¿Queréis vivir o queréis morir? Como anexo a este comunicado, encontraréis explicaciones suficientes y claras para proseguir el camino crístico que hemos emprendido. Abandonar el camino sería una lección dramática que proyectaría vuestros espíritus hacia la segunda muerte. Los próximos días serán muy difíciles, pero el sol, Y sus enzimas ya han puesto en acto, a través de los seres de luz, el soporte temporal de los cuatro temporal, ojo, de los cuatro elementos de la naturaleza, que son el agua, el aire, la tierra y el fuego, incluido los virus. Estar serenos y ser responsables. Nosotros estamos aquí. Italia está en este momento bajo la mirada de toda la humanidad. Pon que entre vosotros circula como huésped invisible y oyente de todas vuestras conversaciones aquel que dijo, no os dejaré huérfanos, y volveré entre vosotros. En la espera de su manifestación gloriosa y potente en el mundo, os concedemos con amor universal nuestra paz infinita. Hasta pronto. Desde el Sol con Amor, los Arcángeles de Adoniesis, Planeta Tierra, 27 de marzo del 2020. Ahora qué es lo que quiero decirles con esto este mensaje es un mensaje condicional de alguna manera es una amonestación del cielo para nuestro comportamiento apegado al mundo material apegado al dinero pero qué está haciendo el mundo a, a ratos tomamos conciencia a ratos nos encerramos a ratos nos encontramos con nuestra familia de una nos miramos porque no nos vemos nosotros vivimos tan acelerados en la vida que no nos vemos no nos miramos, eh, somos autómatas, trabajamos como locos, vamos para allá, vamos para acá, estudiamos, hacemos distintas cosas, distintas actividades. ¿Para qué? Todavía no lo sabemos. Para un supuesto futuro mejor. Pero ese futuro nunca llegará, nunca llega. Siempre estamos, cuando llegue ese momento, vamos a querer otro futuro mejor, y así nos vamos, es una cosa de nunca acabar, y nunca nos detenemos. Este virus nos ha obligado a detenernos Hemos visto que con la detención del, del hombre De las industrias y todo La contaminación ha disminuido La naturaleza se manifiesta Entonces Si nosotros empezamos a hacernos más amigos de la naturaleza Y menos amigos del materialismo Vamos a encontrar una, una buena respuesta de Dios Pero si nosotros empezamos como estamos viviendo Por ejemplo, hoy día, pensando en inyectar dinero, 2 billones, billones, que son millón de millones de dólares, a la economía, para los bancos, para seguir, para que la economía no caiga, o sea, privilegiando la economía por sobre todas las cosas. Después, eh, llevando eh, militares a Irak, un, un número indeterminado de militares para y, y misiles patria y una serie de cosas, para no sé, para atacar a quién y si seguimos haciendo ejercicios militares eh con 15.050 soldados en los límites de Rusia eh, no sé, tenemos 15.050 soldados solamente en Italia, perdón. Y el el ejercicio van a ser con 50.000 soldados de, de la OTAN al, al borde de Rusia. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, la respuesta, como le digo, es condicional. ¿Y si este virus disminuye porque el cielo pone su mano y el hombre no hace lo que el cielo espera, no busca no cambia su concepción de vida, vendrá otro mucho peor, pero muchísimo peor. Entonces, convénzase queridos auditores, este virus fue no ha hecho por la mano de obra del hombre, porque hay muchos científicos que que que han se han impresionado de la forma como muta y los virus que ha creado el hombre no, no tienen esa capacidad de mutar eh, tan rápidamente. Entonces, es difícil crear una vacuna contra un virus que muta, ¿no? ¿Vamos con la pregunta? De parte de José Cáceres, hola Juanca, interesante el programa, el señor, ¿en qué se basa para decir que ya ¿de dónde obtiene esa información que nos acaba de dar la pregunta número uno? Y la segunda, pregúntale ¿Qué tanto afecta al sistema neoliberal que hemos vivido en las circunstancias que estamos viviendo hoy, donde nadie se toma en cuenta, donde vivimos para cada uno, para su propio espacio? José Casas Bueno, eh, don José por las por, la, por la parte de atrás del, de la pregunta digamos, partimos eh, sin lugar a duda que el sistema neoliberal para mostre un botón Fíjese, curiosamente, los países más clásicamente neoliberales, que son Estados Unidos, Chile, Brasil y Colombia, y Ecuador también, son son los más afectados. Son los más afectados por el, por el virus, el, el, el, no, no en cantidad de víctimas hasta la hora pero sí en la cantidad de... en la respuesta de, de los gobernantes, al, al, al virus como que no lo han tomado muy en serio como que ellos viven más pensando en el resultado de la economía las, las declaraciones de Trump son una muestra de ellos, las declaraciones de Bolsonaro también son muestra de ellos y, y lo mismo, la escritura de Villara también es una muestra de ellos entonces, ¿por qué? porque el sistema económico liberal es una máquina de producir dinero que favorece el individualismo y aplasta al hombre mientras más aplastado esté el hombre más fácil de gobernar más fácil de manejar más fácil de explotar de hecho este virus si sigue igual o viene otro peor yo le aseguro y no soy nadie para decirlo digamos pero por una cosa de lógica por, por una cosa de, de investigación y de, y de conocimiento mínimo va a ser el fin del sistema neoliberal, absolutamente. El sistema neoliberal, yo les he dicho aquí en este programa muchas veces que, que todos los sistemas son buenos, el problema es el hombre. El sistema neoliberal podría ser muy bueno si el hombre fuera humano, si no fuera ambicioso ni explotador. Es una locura lo que les estoy diciendo, pero todos los sistemas tienen su lado bueno y el problema es que los sistemas fallan es por la excesiva ambición y desmedida del hombre ahora la primera parte de su pregunta me decía ¿de dónde saco yo la información? bueno la información que yo le di eh, del mensaje es un mensaje de los arcángeles recibido por un estigmatizado contactado es, es un estigmatizado desde hace 30 años que es amigo mío hace como 15 años. Y conozco todo lo que hace y, y sé que es una persona absolutamente seria y sé lo que hace y me da absoluta confianza. Ahora, usted no tiene por qué creer lo querido Vendor, porque no tiene por qué creerme. No tiene por qué creerme a mí tampoco. Usted escuche nomás y tome nota y, y en los... los los hechos dirán si si son verdaderos o no los mensajes. Yo creo que eso es lo mejor, es lo más lo más saludable para todos. Porque nadie tiene por qué creernos. Eh, es razonable que cuestionen, me parece bien, muy legítimo. ¿no? Así que no, no me molesta en ningún buen caso, pero que, que cuestionen, tienen perfecto derecho a hacerlo y además siempre sus preguntas, queridos auditores, son muy buenas, así que Adelante. Adelante. De parte de una amiga, se llama Roxana Fanelo, que está en Buenos Aires, Argentina. Te mando un saludo. Che, que es está bueno este programa. Preguntar al amigo que está hablando en la radio, ¿cuál sería según su opinión o según la información que él maneja, la proyección de lo que estamos viviendo? ¿Y en cuánto tiempo más podríamos ver como un camino ya a seguir con lo que se está viendo a nivel mundial? Es una pregunta compleja, pero... Pero yo creo que de aquí a fin de año vamos a, vamos a tener una visión totalmente distinta a la que tenemos hoy día. Eh, eso no significa que tengamos clara la película totalmente de, de, de cuál es el camino a seguir. La certeza absoluta que tengo es que tenemos que abandonar el mundo material y que tenemos que acercarnos al mundo espiritual. Pero no a las iglesias ni a las religiones, sino a Dios directamente. Todos podemos acercarnos directamente a Dios. No necesitamos ni un pastor ni un sacerdote necesitamos un corazón dispuesto, un corazón entregado solamente eso y un momento de silencio para hacerlo y, y cuando lo sintamos un poquito solo un poquito vamos a quedar enganchados, eso se lo aseguro entonces todos tenemos la posibilidad de acercarnos hay que quererlo hay que hay que tener esa ansia, esa esa esa añoranza de, de, de buscar algo más allá porque el Señor nos dice incluso en la escritura yo te responderé en la angustia cuando tu corazón esté angustiado y me con tu corazón oprimido cuando estés entregado a la búsqueda a buscar lo superior porque ya te das cuenta que de la pequeñez humana porque ya hemos dejado parte de nuestra soberbia y nos damos cuenta que somos pequeños entonces tenemos que clamar a lo superior porque ya no podemos entonces ahí clamamos en angustia en ese momento vas a sentir y cuando sientas no puedas dejarlo bueno sí. tenemos el audio de, de ¿Tengo, nuestro... si, teníamos sí, el, el, el audio mientras la producción nos prepara el audio les vamos a comentar dos cositas muy breves, eh, que, que no tienen que ver con lo que estamos hablando, pero sí eh, creo que vale la pena mencionarlo, eh, que no existe un protocolo común en las fuerzas armadas y de orden para la aplicación del test que mida el consumo de drogas en sus filas. Cada institución define cómo fiscaliza que sus integrantes no se droguen celula ley 20.000 que regula el tráfico ilícito de estos pacientes, los uniformados del ejército, la FASC, la Armada de Carabineros podrán ser sancionados penalmente solo por el hecho de consumir alguna droga ilícita. La solicitud de transparencia incluyó información de exámenes de drogas realizados entre el 2015 y fines del 2019 y sus resultados, y ahora salieron recientes. En ese período, el Ejército aplicó 42.228 test, la Armada 30.690, la FASH 2.335, Carabineros 169.182 y la PDI solo 847. Donde también hay, difer hay diferencias es en las sanciones aplicadas a los uniformados y policías que dieron positivo a un test de drogas. Mientras la Armada sancionó al 94,4% de los efectivos que consumieron ilícitos en carabineros, no hay claridad de por qué no se sancionó a tres oficiales que dieron positivo el consumo de cocaína, por mencionar solo un ejemplo. Bueno, toda esta información fue entregada por la Fuerza Armada y por las policías vía ley de transparencia, incluye datos recabados por las propias instituciones. Tenemos... ¿El audio? ¿Sí? Vamos con el audio, entonces. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Puente Alto. Es un gusto estar junto a ustedes, Claudio, María Cecilia, todo el equipo técnico de esa radio y de ese lugar tan querido. ...de Chile y un abrazo grande a los hermanos chilenos. En tiempos de coronavirus, las situaciones más eh, inimaginables... ...se han situado en diferentes puntos del planeta. Europa, América Latina, el Medio Oriente y diferentes regiones... ...están bajo los efectos de esta pandemia, de este verdadero problema... ...que supera otros problemas, pero que también encubre otros problemas los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos, las crisis políticas, las crisis de la democracia parecerían haberse congelado a través o por culpa del coronavirus, pero no están así, porque esos problemas de convivencia social, esos conflictos sociales, sociales, esas situaciones donde la economía y los puntos de vista de los eh, de los que manipulan la economía mundial, están sobre el tapete público y parecerían no haberse afectado. Aunque sí, obviamente, las utilidades ahora serán menores y, por lo tanto, la ola de desocupación, la ola de problemas sociales, se agudizará. En medio de ese entorno, hay realmente países que están viviendo esta esta pandemia, esta, este este virus mortal. Eh, hay países que están viviendo con verdadero uh, con verdadero sin color de tragedia. Eh, por ejemplo, en Italia ya hay una cifra de 14.000 fallecidos y 115.000 contagiados, a un panorama que no tiene nada que ver, con por ejemplo, con lo que pasa en Uruguay, donde el número de fallecidos recién en las últimas horas se confirmó en cuatro, y el número de eh, contaminados, no supera los 300 en concreto. Obviamente son situaciones muy diferentes porque la geografía también de este país, quizás las medidas adoptadas por el nuevo presidente Luis Lacalle y Pou, también permitieron de alguna manera neutralizar eh, la situación de una manera que resulte menos dramática y menos trágica. En fin, dentro de este concierto de situaciones, lo que sí estamos en obligación de denunciar y de compartir con ustedes es lo que acontece, obviamente, primero en Chile que ustedes lo viven en carne propia donde obviamente la, la postura dictatorial de Sebastián Piñera hace que el toque de queda, hace que un estado de sitio y hace que una, una situación de esta naturaleza como es el coronavirus expandiéndose por el mundo le haya servido de un buen pretexto para reprimir y para aislar, digamos, ...por unos días las grandes protestas sociales que se vienen cumpliendo desde el mes de noviembre. Esto es toda una situación que merecerá un estudio pormenorizado de los activistas sociales... ...y de los expertos en derechos humanos al observar cómo este, esta pandemia eh, ha sido utilizada... ...muy bien utilizada por la represión, por el aparato represivo, el aparato dictatorial para su beneficio propio pero fundamentalmente para aislar y para eh, opacar eh, todas las protestas y toda la reacción y toda la indignación y toda la situación de sublevación popular que realmente se está viviendo en Chile. Pero en Argentina el panorama no es menos preocupante. Allí las fuerzas de seguridad de la administración de Alberto Fernández parecería que están encarnizadas con los sectores populares. Se pregona quedarse en casa, se pregona mantener una cuarentena eh, y se impone porque es una cuarentena obligatoria. Y las fuerzas de seguridad, eh, en contrario a entender, comprender y ayudar, parecería ser que entienden eso de solidaridad y de apoyar y de contribuir a la paz eh, cometiendo actos represivos, abusos policiales, fundamentalmente en barrios carenciados, en barrios donde los trabajadores y las personas que deben de sobrevivir ante un panorama de desocupación alarmante, eh, salen a la calle quizás para asistir a sus propios familiares o para conseguir algún alimento o simplemente para enfrentar la vida en medio de esta situación y arriba de eso son luego eh, detenidos por la policía y se cometen abusos, se cometen realmente atentados a los derechos individuales y la administración fernández Alberto, de Alberto Fernández parecería que maneja esta situación con un doble discurso, habla de solidaridad, impone ciertas corrientes y ciertas políticas que son beneficiosas para el país, pero parecería que mirase a un costado cuando existen este tipo de abusos y de situaciones. Es la realidad de nuestros días. América Latina está viviendo una fuerte crisis económica, el mundo está viviendo una fuerte crisis económica y no es precisamente por un tema nuclear o por un tema dictatorial exclusivamente. Ahora el dictador es un virus, el dictador presenta otras características y presenta otro ropaje pero en ese ropaje, en medio de ese ropaje, está obviamente las resistencias. Y está también la solidaridad, pero la solidaridad bien entendida, que es aquella que eh, procura mirar con atención y cuidar de quienes están en una situación mucho más vulnerable. ...en diferentes países, las ollas populares, los merenderos... ...la ayuda incondicional y la ayuda desinteresada de muchos ciudadanos... ...se está dando y con mucha eh, intensidad y eso hay que destacarlo. Desde la redacción de 2000 nosotros entendemos... ...que este, esta situación hay que eh, entenderla con mucho discernimiento... Eh, ...ser conscientes del panorama eh, viral del cual estamos siendo objeto y del cual somos víctimas, pero también creo que se está dando una suerte de situación que está visibilizando verdaderamente cuáles son los peores males de esta humanidad. Si realmente es el COVID-19 o si realmente es el ser humano uno de los principales males, porque a raíz de este COVID-19 los egoísmos, las eh, los individualismos se han intensificado y se han... Eh, Eh, potenciado a grados verdaderamente inimaginables. Les hablo desde Montevideo, Uruguay, desde la re redacción de Antimax 2000, Giorgio Almendras. Bueno, queridos auditores, estamos nuevamente y ahora, ¿sabía usted, querido auditor, que el programa espacial de la NASA en los Estados Unidos recientemente comprobó la veracidad de un hecho en la Biblia la cual se había se le había considerado como un mito? El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtis de Baltimore, Maryland y consejero del programa espacial, relata el siguiente suceso, es impresionante. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió recientemente con nuestros astronautas y científicos espaciales en Greenbelt, Maryland. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los hilos y de repente se detuvo la computadora. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta indicando que había algún error en la información con la que se había alimentado o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Decidieron entonces llamar a la oficina de mantenimiento para revisarla. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. El director de operaciones de IBM me preguntó cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta fue hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Empezaron a rascarse la cabeza, pues no había respuesta. Pero en el equipo de astronautas había un cristiano que dijo una vez escuché en un estudio bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Por supuesto ellos no le creyeron. Pero como no tenía ninguna respuesta, le dijeron, muéstranos. Él entonces asomó su Biblia y leyó el libro de Josué, algo que parecía bastante ridículo para alguien incrédulo. En ese pasaje Dios decía a Josué, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué estaba preocupado, porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía el enemigo podría derrotarlos entonces Josué pidió al Señor que detuviera al sol <coughs> y así sucedió el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos ¿no está escrito esto en el libro de Hacer? y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero los ingenieros del programa espacial dijeron, ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia y descubrieron que se aproximaba más. Sin embargo, no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos. No era un día completo. Leyeron nuevamente la Biblia y allí decía, casi un día entero. O sea, estaba bien la Biblia. Estas palabritas en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos. Esto ocasionaba un gran problema. Si no aparecían esos 40 minutos, había grandes discrepancias en los cálculos espaciales debido a que los minutos se multiplican muchas veces en las órbitas. Entonces, este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el Sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco, sin embargo permitieron que le mostraran el segundo libro de los reyes, capítulo 20, capítulo versículo 8 al 10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y le pidió por tanto una señal diciendo, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará?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 10 grados atrás. 10. Eso está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, del 1 al 11. 10 grados son exactamente 40 minutos. Por lo tanto, teníamos 23 horas, 20 minutos por un lado en Josué, más 40 minutos en, en el segundo libro de los Reyes. Completan las 24 horas de los hombres que el programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. Y el cuadro perfecto. Entonces, para que vean ustedes, cada día se dan las cosas para que la ciencia se acerque a Dios. Le hemos hablado aquí en este programa de que el científico más destacado en este momento, el físico de partículas Michio Kaku, que es el Einstein de esta época, ha dicho que Dios existe. Ellos descubrieron que, que Dios existe porque existe una partícula inteligente y lo demostraron científicamente hay un experimento que hizo él eh, muy interesante es muy interesante el artículo y muy denso por lo demás los que quieran investigar pueden hacerlo pongan a Micho Capo Dios existe en el buscador y van a encontrarlo ahora otra cosa más que les quería comentar algunos estudios anteriores sugirieron que el nuevo coronavirus había sido causado por murciélagos Aunque esta teoría no está confirmada totalmente, los medios de comunicación israelíes han sugerido que las recientes muertes misteriosas de las criaturas nocturnas podrían haber sido un castigo por la aparición de la enfermedad global o un signo de algo aún más terrible. Se vieron enjambres de murciélagos muertos sin signos físicos de trauma en todo Israel, lo que suscitó preguntas y temores sobre el pesagio de algo peor. Según breaking Israel News, que sospechaba de la plaga de muerte entre los murciélagos, e incluso la vinculó a una profecía bíblica sobre el fin de la humanidad tal como es. Este hecho reciente es un pequeño ejemplo de un fenómeno mucho más grande que se profetiza, que aparecerá como parte de la experiencia global al final de los días. Nosotros hemos hablado que estamos en el final de los tiempos, no el fin del mundo, porque no va a haber fin del mundo. Va a haber un cambio de paradigma, va a haber un cambio total en el sistema de cosas. Nuevas energías llegan para que el hombre malvado que mata a los niños, que viola a los niños, que, que prevalece en el mundo de las armas y de la muerte, del mundo de las drogas. En fin, la legalidad del anticristo la legalidad de la muerte la legalidad del dinero eso va a cambiar definitivamente eso se va a acabar y de eso tengo certeza absoluta y no me voy a equivocar en eso en otras cosas me puedo equivocar pero en eso no me voy a equivocar y no lo digo yo sino que hay demasiadas cosas que lo indican muchos mensajes las profecías bíblicas y todo tipo de profecías lo indican entonces eh, aquí hay un unas sentencias bíblicas que dicen Barreré hombre y bestia, barreré las aves del cielo y los peces del mar, haré tropezar a los malvados y destruiré a la humanidad de la faz de la tierra. Sofonías 1.3 Por eso la tierra se marchita, todo lo que habita en ella languidece, bestias del campo y pájaros del cielo, incluso los peces del mar perecen. Entonces, son muchas las cosas que nos hacen nos dan la, la convicción absoluta de que estamos en el fin de los tiempos. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos nuevamente. Y tenemos... Eh... ¿Más preguntas? ¿Tenemos más preguntas? Sí, claro. Vamos con las preguntas. De parte de Rosa Salinas, lo que usted plantea, buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Claudio, me parece muy interesante, pero habla de un Dios como que estuviera enojado con la humanidad. Porque dice que se parará los buenos de los malos tiene que ver esto con lo que estamos viviendo finalmente entonces Dios no le gusta a la gente mala me, me, me tiene complicado un poco eso Carolina Pizarro desde Casas Viejas un gran saludo al programa está muy interesante y el hombre le genera una especie de controversia y me hace mucho pensar acerca de las religiones eso quiere decir que las religiones no sirven para nada hay muchos que estuvieron en sus cultos orando e igual se enfermaron Eso no tiene nada que ver con lo biológico, ¿verdad? Entonces, ¿dónde buscamos a Dios en estos tiempos de crisis? Bueno, eh, partamos por la segunda pregunta, porque la primera pregunta es más compleja. La segunda pregunta es desde Carolina, ¿no? Bueno, yo busque, busque, no lo busquemos en las religiones, querida Carolina. Busquemoslo en, en, en su interior. Busquemoslo... Eh, porque el Señor dijo que nos respondería en la angustia. Busquémoslo siempre, cuando estemos agobiados, cuando veamos que nuestra capacidad humana es limitada, y cuando nos demos cuenta de nuestra pequeñez humana y nos veamos obligados a clamar a Dios. Ahí busquemos a Dios. Esa es la forma de buscarlo. Eh, no lo busque nunca en la religión y usted lo puede encontrar eh, sin ningún problema. No hay ningún problema para, para encontrar a dios solamente busque el silencio busque su corazón eh, busque su entrega a la a la inmensidad de dios y ahí podrá tener la posibilidad de encontrarlo pero que búsquelo con el corazón no con la mente clamele con con la angustia de un corazón oprimido de un corazón desesperado porque ya no hay respuesta humana porque no hay camino humano entonces hay que buscar la grandeza hay que buscar la omnipotencia de dios porque no nadie le va a ofrecer una salida ningún gobernante ningún líder nadie le va a ofrecer nada entonces usted tiene que buscar a dios en esa condición cuando no hay, no hay ninguna salida el Y, y, y tenemos que internalizar la idea de que la muerte no existe, que el cuerpo es pasajero como la ropa, y que nosotros somos alma y espíritu, y eso prevalece. Después que morimos, dejamos el cuerpo, seguimos sintiendo y pensando mucho más que cuando estamos acá, en carne. La carne nos limita mucho. Así que... Eh... No temamos a la muerte, porque eso, eso la principal el principal obstáculo que tenemos nosotros, los seres humanos, es el temor a la muerte que nos han inculcado por 1.700 años quienes han pactado con las religiones, el poder maligno que portó con las religiones para manipularlas. Las religiones están muy lejos de Dios, absolutamente lejos. Vamos con la primera pregunta que decía... ...que era mucho más compleja. Ah, si sí. Dios eh, lo que está haciendo es castigando a María... ...y si dio un Dios de amor, ¿por qué castiga a la gente por igual? ¿Y por qué al estar en un culto no se salvaron la gente? según contamino a mamá. Bueno, eh, a ver. hemos dicho muchas veces que si Dios no hace nada el 99% de la humanidad va a la perdición la perdición no es la muerte del cuerpo, la perdición es la muerte del alma es la pérdida del ego egozum es la muerte segunda que se llama que es lo más terrible que nosotros no la podemos imaginar entonces nadie le habla de eso porque nos envolvieron en un mundo donde donde la muerte del cuerpo era el final y ahí no vayamos más allá y de esa manera nos manipularon con las religiones y de esa manera nunca vimos nuestra posibilidad de ser eternos y entonces nunca vimos la necesidad de tener un comportamiento determinado nunca vimos la necesidad todos sabemos lo que es el bien y el mal y nunca nos Nos, nos dieron el conocimiento para saber lo que teníamos que hacer nunca nos entregaron el conocimiento y, que, y los principales culpables son justamente las religiones que son manipuladas todas por el mal entonces diciéndoles lo que les dije al principio de que si Dios no hace nada nos perdemos el 99% de los seres humanos nos perdemos, créalo o no Entonces Dios en su infinito amor, a diferencia de lo que usted piensa, propicia esto, que es terrible, que es caótico, que hay muertes, por supuesto que hay muerte pero es una purificación, es un proceso que nos da la posibilidad de que en vez de que se salven el 1% de la humanidad, el, como les dije al principio, se puedan salvar el 30 al 40%. ...o más por ciento de la humanidad... ...entonces esa es una muestra de amor... ...aunque usted no lo crea... ...las personas que se han muerto... ...puede que sean salvas... ...no lo sabemos... Eh, ...porque depende en qué circunstancias se murieron... ...y, y lo que haya sido... ...como haya sido su vida... ...así que... Eh, el, ...el hecho que haya muerto... ...no significa que esa... ...esa persona se pierda, ni mucho menos... ...se perdió el cuerpo nomás... ...el cuerpo es pasajero... ...todo lo vamos a perder usted cuando nació sabía que iba a morir, yo también entonces es la única certeza que tenemos entonces Dios por amor hace esto porque le preocupamos y es la ley de la naturaleza imagínese señora que usted tiene una enfermedad por ejemplo tifoidea ¿qué, qué hace su organismo? Se defiende, le, le, le, le eleva la temperatura de su cuerpo. Entra en, en, en colapso, ¿cierto? Se, se agripa, se enferma. ¿Y qué hace ese organismo? Lucha contra el bacterio de la trifóidea, ¿cierto? genera anticuerpo y finalmente los destruye. Bueno, eso es lo que va a hacer la Tierra. Lo mismo que hacemos en forma natural nosotros, los organismos que hacen el mal, que atacan a la tierra, que le hacen daño a la tierra, de la misma forma que nosotros destruimos a esos bacterias de la tifoidea, en forma natural, sin odio, sin nada, de esa misma manera la tierra nos va a destruir, en forma natural, como una reacción de defensa, de autodefensa, entonces no hay ningún castigo, desde este punto de vista es un proceso natural yo no estoy castigando a los bacterias de la tifoidea porque se me quitó la fiebre y los combatí y me sané no yo no tengo odio contra ellos en absoluto así es la madre tierra la madre tierra es un ser vivo y con esto del coronavirus y la fal y la que se ha liberado de la contaminación la hemos visto reaccionar positivamente todos lo hemos visto, yo creo que usted tiene que haber visto muchas fotos y videos en internet donde se ve eh, maravillas de la naturaleza por la disminución de la... ostensible de la contaminación si nosotros somos un virus nefasto para la tierra nosotros en nuestros procesos productivos eh, de fracking y, de, y las mineras y 20.000 cosas que contaminamos las aguas somos pero veneno para la tierra somos peor que el bacterio de la tifoidea y son procesos motivados por el dinero aplastando comunidades entonces la tierra se defiende de eso entonces mientras nosotros no cambiemos el sistema no, no entendamos que estos procesos hacen daño a la tierra no entendamos que estos virus es una respuesta de la naturaleza o de Dios como usted quiera al mal que le hace el hombre y no cambiemos, esto va a seguir agudizándose. Porque lamentablemente las personas piensan equivocadamente de que este virus lo fabricó el hombre, y no es así. Y la prueba de eso es que ha mutado. La prueba de eso es que no han encontrado el código genético de este virus para poder hacer una vacuna. Y, y están la verdad es que están medio complicado los científicos con eso entonces eh, no hay certeza de, de la posibilidad de encontrar una vacuna, normalmente se demoran dos meses en encontrar una vacuna, ahora algunos han dicho que de aquí a un año la podrían encontrar, yo no yo les aseguro que no la van a encontrar porque este virus va mutando y, y en la medida que va mutando eso no lo puede gobernar el hombre de ninguna manera entonces lo único que puede servir de anticuerpo tal como decía el mensaje que le dimos a este virus es el comportamiento el cambio en el comportamiento del hombre y aparentemente ojalá me equivoque, aparentemente el hombre no lo va a cambiar por las cosas que les mencionamos, por las actitudes que está teniendo el hombre en muchas cosas eh, y por la inconsciencia de saber de no saber digamos de, de que este virus es una respuesta a la naturaleza y una advertencia o una amonestación de la naturaleza contra el comportamiento humano si entendiéramos eso podríamos cambiar el comportamiento pero como no lo hemos entendido esto va a seguir entonces eh, es un proceso de purificación y está descrito en la Biblia la separación del trigo y la cizaña y la semilla va a al manos del del campesino que en este caso es Dios y la cizaña va al fuego usted usted verá y entenderá lo que corresponda pero es así digamos eso está escrito así estamos viviendo esos tiempos y vamos a vivir muchas cosas ya durante este año vamos a vivir muchas cosas que probablemente no hemos vivido antes esto del coronavirus para nosotros Eh, es una novedad sabemos que antes ha habido otras otras plagas pero que se han eh, controlado más fácilmente otras sí, la, pestes la última pregunta si sí, dale de parte de Lorena Castillo al llegar Semana Santa parece que vamos todos vamos a estar todos recluidos ¿ya? porque comienza este domingo Semana Santa me dice la Lorena es decir usted me dice que no hay que ir a un templo para encontrarse con Dios ¿No hay que dar el privilegio a los pastores y a los clérigos? Eso dice. Es. ¿En qué parte de la Biblia se, men se menciona que para buscar a Dios tenemos que buscar un pastor o, o un sacerdote, querida Lorena? No existe. Esa es la manipulación. Hace 1700 años nos tienen manipulados para dominarnos, igual como nos dominan los políticos, los parlamentarios, los jueces, los... todo todo Es lo mismo, exactamente lo mismo. Para buscar a Dios necesitamos hacer buenas obras nosotros todos sabemos lo que es el bien y el mal usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos a veces nos hacemos los lesos pero nosotros sabemos que tenemos que, que no basta convivir para nosotros mismos tenemos que no podemos hacer oídos sordos a lo que le pasa a nuestro vecino o al mendigo o a aquel que está muerto de hambre eh, a veces buscamos una excusa para no ayudarlo pero si él me está engañando es problema de él pero si yo lo ayudo, yo he cumplido, entonces la Biblia dice porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, tuve eh, enfermo y me visitaste, estuve preso y me fuiste a, a ver, en fin, esas son las cosas que se nos pide que hagamos para ser dignos de Dios, entonces Eh, no es necesario ahí en ninguna parte dice que tienes que ir al templo no decía en el capítulo 25 del evangelio de Mateo no decía eso decía en esas cuatro o cinco cosas en la aventuranza del sermón de la montaña el capítulo 5 del evangelio de Mateo tampoco habla del templo en ninguna parte hablan del templo entonces abramos los ojos la Biblia es universal y todas las religiones la utilizan a su antojo y se la apropian como algo de ellos. Y le sacan provecho. ¿De qué? De la ignorancia de la gente. Pero si nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, nos damos cuenta que no necesitamos ningún pastor ni ningún sacerdote. Entonces, ¿para qué nos fue entregada la Biblia? ¿Y para qué la están escondiendo hoy día y la están prohibiendo? Algo quieren que nos sepamos, ¿no? No quieren que la leamos, por algo será. Entonces, ojo, que la Biblia sale perfectamente descrito en la cronología de lo que ocurre y de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. Estamos en el tiempo, queridos auditores. Eh, muchas gracias por escucharnos y ha sido un verdadero placer estar con ustedes felices en, nuevo, en una nueva edición de su programa La Verdad, Una Alternativa. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.